Hola Lucy, ¿cómo estás? Bueno, hoy te deseo muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Y bueno, me encanta que seas romántica, más allá que no te pueda ver. No sé si alguna vez te podré conocer en vivo, pero por lo menos hablamos en el Facebook, que es algo importante. Y bueno, ya tenés mi foto o algo para verme, por lo menos para conocerme. Espero que algún día te puedas llamar por teléfono y hablar. Mientras tanto, te sigo mandando estos mensajes... Así me escuchás por ahora. Espero que no nos olvidemos. Yo no te voy a olvidar, espero que no me olvides. Y bueno, no sé qué más decirte, que que me volvés loco, que me gustás. Ah, qué me gusta de vos. Y me gustan tus ojos, me gustan tus labios, tu pelo y supongo que te debes reír lindo, así que también me debe gustar tu sonrisa, aunque todavía no la vi. Pero veo la foto y me parece que debe ser muy divertida, muy muy muy divertida y eso es lo que lamento no poder conocer de voz. Y también muy apasionada y romántica, seguro que sos así. Bueno, te mando un beso y después te mando más mensajes. Ah, otra cosa más te quería decir, que me gustas mucho, Lucy, Lucy. Me gustas mucho. Luz, me gustas mucho. Mucho. Sos muy hermosa. Bueno, cuídate. Un beso.